Hola amigos, bienvenidos a la versión beta del podcast de Mitos y Leyendas. Vamos a comenzar con este programa de radio, ojalá que sea semanal o quincenal. vamos a ver qué tal, si le gusta a ustedes, si les parece, si les, les tincó la idea. Eh, bueno, presentando, eh, aquí está Javier Rivera y Cristian Flores. Hola y a todos. Eh, obviamente, esto para comenzar es la primera versión de una serie de programas que vamos a tener durante el año y la idea es continuarlo, donde vamos a tratar todo lo relacionado con los sí. juegos de salas. claro pero batiendo con mitos y leyendas como una versión beta por eso es un beta lo que no saben lo que es un podcast es un programa de radio por internet eh, diferen... no es en vivo ya es un programa grabado que tú lo puedes descargar en formato mp3 y lo puedes reproducir en tu computador en tu ipod en tu zoom qué un zoom Javier Es un reproductor de música como un iPod o tu un tu reproductor en mp3 bueno en o fin un iPad. El tema de esto es que nosotros también vamos a tratar muchos temas de mitos y leyendas Vamos a darle las noticias de la semana, que, cuáles son los eventos que se acercan Vamos a tratar temas del dar dudas de reglas Si las cosas salen bien, ustedes van a poder mandar sus preguntas Y nosotros las vamos a responder en este programa Ya, todo depende de ustedes La idea más que nada es como agendar la semana tenerlos a tanto de las últimas novedades Sea lo que sean eventos o desarrollo del mismo del juego Tal vez también hablemos de temas de contingencia que se vayan presentando en el foro Porque vayamos dando, de acuerdo a cómo se van dando las actividades. Justamente. ¿Ya? Como primer tema del podcast, tenemos los cambios del DART. Para todos los que no saben todavía, publicamos el viernes de la semana pasada el, el nuevo DART de de la versión de octubre. Tenemos eh, unos cambios muy pequeños, pero que son bien importantes y que los vamos a pasar a comentar ahora. También es importante decir que hay gente que no sabe realmente el DART. Lo dicen. es el documento actualizado de reglas que ustedes pueden descargar en la página de NIL Online, -online Ahí pueden encontrar las reglas actualizadas y pss, eh, con cierta frecuencia nosotros hacemos actualizaciones a este según se vayan presentando durante el juego. Bueno, la idea del DAR justamente es tener una herramienta actual. Como nosotros siempre utilizamos los manuales como actualizaciones de reglas, los manuales salen cada seis meses. Entonces no nos sirven para anotar cambios importantes de reglas. Entonces la idea justamente del documento es que nosotros tengamos una herramienta que todos los meses, lo ideal, o, o dependiendo de la situación, si la situación lo amerita, que podamos tener un documento que ustedes puedan descargar, bajar y consultar, que es un agregado al manual oficial de Mitos y Leyendas. Por eso hay muchas cosas que no salen en el manual y que sí salen en el DAR, porque son ya más de juego, juego organizado. ¿qué cambios tenemos en este bar? A ver, primero sería la nueva regla del Orbe, donde se dice... No puedes controlar dos o más cartas Orbe con el mismo nombre en ningún momento del juego. Esta regla, el, cuando nosotros actualizamos la, la regla del Orbe, para hacer que los orbes, tú pudieras tener más de un Orbe en juego... El, nos pasamos por alto una, una cuestión muy importante de la regla anterior. Que la regla anterior decía que no podías tener más de un Orbe en juego... Lo que hacía que los orbes, entre comillas, fueran como universalmente errantes. Cuando nosotros actualizamos la, de la regla, no, no no tomamos en consideración de que los orbes seguían siendo errantes por sí mismos. O sea, no puedes tener, por ejemplo, eh, dos eh, holandés errantes. Independiente que, obviamente, como son únicas, no tienes una, mente, una sola en tu mazo. Pero ahora se da la situación, como por ejemplo, con Henry Morgan, que tú podías jugar a un holandés errante de la mano de tu oponente teniendo uno todo en juego. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Para solucionar ese problema, nosotros hicimos que la regla, que es básicamente mantener la regla pasada, es decir que bueno las cartas Orbe no puedes tener más dos más con el mismo nombre, bajo ninguna circunstancia, o sea siguiendo el ejemplo, para dar un ejemplo para que todos entiendan si yo tengo un holandés errante en juego y juego de mi mano Henry Morgan y elijo, veo la mano de mi oponente y veo un holandés errante, yo no puedo jugar ese holandés porque, tienen que recordar esto, es muy importante para poder jugar una carta yo tengo que cumplir con todos los requerimientos, y ese y uno requerimiento importante del Orbe es que obviamente yo no puedo tener un, es un Orbe con el mismo nombre en juego o sea que si yo tengo holandés en juego no puedo jugar el holandés en la mano de mi oponente y lo mismo al revés, o sea si juego primero el, el holandés de, de mi oponente no puedo jugar el mío que tenga la mano esperamos que haya quedado un poco más claro ahora siguiendo con las erratas tenemos la de Alaunus el Magno, dice una vez por turno puedes descartar dos cartas de tu mano para que esta carta tenga la habilidad de una carta en juego hasta la fase final esta la, el único cambio que tiene la, la regla es que el, el Alaunus ahora es una vez por turno Esto se hace básicamente para solucionar ciertos problemas que nosotros tenemos en desarrollo. O sea, este tipo de cartas que tienen habilidades como, entre comillas, ilimitadas. Porque se generaba una combinación con el mazo paladín. De que tú podías robar dos cartas todos los turnos, infinitamente. O sea, el... hace que la carta se desbalancee mucho. Entonces nos vemos obligados nosotros a alterar la redacción de la carta. Para que quede un poco de cómo era la forma original. O sea, de que el coste de descartar dos cartas se hizo demasiado barato para la habilidad que tenía. Entonces, para evitarnos problemas también a futuro y no, no limitarnos tampoco en el desarrollo de nuevas habilidades, es que dijimos bueno, alaunus, que también es una carta que se va muy pronto o sea, en marzo de hecho sí, se, se la, va el formato, a vamos y a dejarla solamente una vez por turno. ¿Eh? Eso con el alaunus. Y finalmente tenemos la rata de Rusla de Noruega que dice, el límite de cartas en tu mano aumenta en cuatro. Bueno, el texto original de Rula era que el número de cartas en tu mano aumenta en 4. Esto se, se prestaba para confusiones porque... ¿Qué pasa si yo tengo dos cartas en mi mano? o 4. Eso, eso quiere decir que ahora el, el número de cartas en mi mano es seis Y para efectos de juego yo tengo seis cartas en la mano. Era un enredo. Y no era la intención original de la carta. Por un error de redacción, lo que se pretendía era que el límite de cartas en tu mano aumentaba en cuatro. ¿Eso qué quiere decir? Que en vez de tener de que el, el máximo de cartas que puedo tener es ocho ahora puedo tener cuatro. O sea, doce. 12. 12. ¿no? Esa es la idea nada más, es una, un cambio súper poco, eh, es más de, de redacción para evitar confusiones con los jugadores bien, eso sería por las últimas actualizaciones que ha tenido el dar los cambios más importantes que, que se han incluido, y ahora pasemos al siguiente tema, que fue el reciente lanzamiento de Corsario, que se desarrolló este sábado 13 en el Bowl Florida Center, en Santiago, en Santiago y, y, y tuvimos casi 30 puntos de lanzamiento a lo largo de todo Chile, nos fue muy bien estuvo sí muy lleno en todos lados, de hecho en Florida Center tuvimos 400 personas, lo que no deja de ser en un mismo lugar. Un éxito sin lugar a dudas Claro, tuvimos harta gente, de hecho en un momento nos vimos con muy apretados de, de espacio y todo, y bueno, la ventilación tampoco era la mejor. Pero eh, todas esas cosas las estamos, la estamos solucionando también, y les pedimos a los jugadores también de que recuerden siempre que el, es importante mantener la ventilación de, lo, de los recintos. ¿ya? Eh, no sé, respecto a Corsario, el, la recepción que tuvieron el jugador fue muy buena. ¿ya? Le, le gustó mucho la edición. No sé si se dieron cuenta, si al, alguno de ustedes ya ha comprado sobre, se puede fijar que las cartas SP ahora tienen un borde dorado. Sí, lo que lo hace más atractivo y que se marca la diferencia con respecto a lo que apareció en Pirata. Claro, que la, las cartas SP de Pirata salían con el borde blanco, entonces no, no se podían diferenciar de las ultra reales. La idea ahora es que este formato de color, se podría decir, el blanco y el dorado se mantengan para las futuras ediciones. O sea, dejar el blanco como platino. Lo más espectacular es dejarlo para las cartas ultra reales y el dorado para las cartas SP. Y bueno, no tuvimos... Eh, había un error de impresión de una carta, de la 162 que tenía un, una decía Totem, bueno, en la carta de un talismán. Más allá de eso, no había ningún problema, todo no le corrió súper bien. Es importante también de que todas las impresiones que ustedes tengan de, la, de las nuevas habilidades de las cartas y todo, nos digan. Es súper importante el feedback que nosotros recibimos, ya sea a través del foro, a través de nuestro correo, que lo vamos a comunicar al final, o también de la, cómo ustedes reciben las cartas los también Nosotros siempre estamos monitoreando cómo le van las adiciones, tenemos mucha fe... Mucha confianza en que Corsario va a ser una muy buena edición, que les va a gustar a todos y que va a traer cambios muy interesantes en el metagame. Especialmente, por ejemplo, no sé si te fijaste con jugando con el Diablo, que es el primer cancelador de coste cero. O sea, hizo. Un cancelador de coste cero neto, o sea, recordando las cartas que se vieron en guerra de Jaguar, como Aturdir, y otras con costes eh, alternativos. Pero esta, esperamos que... que. les haya gustado, que se hizo pensando. No sé. Bueno, justamente respecto a este tema, nosotros tenemos la próxima semana, el 20 de octubre, tenemos el premier de Mitos y Leyendas y es va a ser el primer premier del año que va a tener Corsario dentro del formato. Es una semana que a lo mejor va a servir para que la gente que tenga un poco más de, de trabajo y se preocupe de arreglar los mazos, pueda llegar con Corsario y pueda traer unos mazos bastante novedosos. Tenemos nosotros durante el playtesting de Corsario probamos varias alternativas que quedaron muy buenas, entonces. Puede salir alguna sorpresa, algunos mazos quizás se van a dejar de van a dejar de aparecer en el top y otros mazos van a quedar definitivamente muy fuertes. Se vienen muchas variantes interesantes y concursales y los invitamos a ustedes a probarlas también. No se comentaba incluso en el foro de que el paladino había quedado un poco al bajo por, porque se pensaba que habían cartas que había hecho exclusivamente para poder aminorarlo, eh, pero por eso es lindo. fíjense las cartas, o sea no, no se queden con las primeras impresiones ahorren en la edición, revisen, hay cartas muy novedosas, hay eh, varias eh, tentativas de, de nuevas estrategias para que las vayan probando. Y nada, pero el juego está en ustedes. Bueno, siguiendo con el primer también, el recordarles que el formato es imperio, eso quiere decir desde bestiario en adelante, la inscripción... Nuevamente, totalmente gratuita, gratuita eh, tenemos solamente los cupos limitados, acuérdense siempre que es por orden de llegada, damos la prioridad primero a la, a la categoría junior, luego a la categoría de senior. Mucha gente se queda afuera porque el espacio no es muy grande y llega mucha gente ya y son casi el último premier del año, así que estén atentos porque las posibilidades de ganar cupos se están limitando y si tú no tienes tu cupo para el nacional todavía, esta puede ser la última oportunidad para ganar uno. Ahora que estamos dando el lanzamiento, tal vez podríamos hablar sobre la nueva folia de las cartas. Ah, claro, no sé. Vimos eh, comentarios en el foro respecto a la, a la folia nueva de la que, que empezamos a utilizar en, en Héroes, tiempo. claro. Y que salió en paralelo con Katana. Bueno, nosotros el, realizamos un cambio que no, no necesariamente tiene que ver con un poco con una estandarización de cómo nosotros queremos presentar el producto. Esa es la idea principal. Entonces creemos que esta folia nueva le da mucho más, mucho más estilo, Yo creo que se ven muy bien, o sea, se, ven, se ven bacán en las cartas. Ahora el tema es que a partir de piratas, nosotros estandarizamos esto para todas las ediciones siguientes. Eso quiere decir que todas las ediciones a partir de ahora van a tener esta folia especial. Entonces, no sé, han habido comentarios de... si, sí, Obviamente es un cambio muy importante porque pasa de que la, la, el gran pero de la folia anterior o sea, el gran problema que tenía era que las cartas, cartas quedaban con, con relieve Entonces, si yo me pongo a jugar sin protectores Que por lo general el lanzamiento del caso Yo si tengo una visión de rayos X o telescópica Vivo perfectamente, podía ver qué carta me venía en base al relieve de la, de no la folla O de hecho solamente con el tacto, viendo la carta por debajo Ya podríamos identificar qué podía hacer Es más, cuando tú has jugado con tu mazo Y los mismos protectores, por mucho tiempo los protectores llegaban a, a marcarse también con... Con la, con la folia. ¿han probado, dar... Han probado, por ejemplo, sacar cartas de sus protectores después de tenerlas mucho tiempo en el, en, el, en, el, en el protector mismo. La carta queda con un relieve, queda con toda la marca de la folia y de hecho eso también hace que los protectores se gasten. No, no de hecho perjudica el juego de manera, por decirlo de una manera más pro. O sea, el hecho de que estás jugando con cartas marcadas presenta varias eh, ventajas claro. por decirlo sí, pues de hecho había mucha, muchos aspectos negativos de esta de tener la folia antigua que eso fue lo que tratamos de solucionar también y ahí también es súper importante la, la opinión de ustedes que nos digan si les gusta esta nueva folia eh, la idea estamos también mejorándola en todas las ediciones si se fijan la folia de pirata de y corsario va, va a tener una evolución de hecho no es, la, es, es tiene un, una marca en el brillo se nota un poco más también porque vamos nosotros también eh, implementando nuevos cambios a medida que vamos conociendo más el sistema Y eso hace también de que la ilustración, es otro aspecto muy importante. La ilustración. la ilustración con la folia antigua perdía mucho detalle. A veces tú perdías cosas importantes de la ilustración o le perdías el valor que tenía la el trabajo del, el trabajo del, del ilustrador porque la folia, como marcaba los bordes, hacía que no, no se notara muy bien. En cambio, ahora la, la folia se puede ver completa. O sea, la ilustración, pero se puede ver completa. Y no sé, un sí. punto que se ve. mucho más atractiva. Se ve muy bien. Bueno, siguiendo con los temas, ahora estamos con tenemos dos interescolares más eso es súper importante también porque todos los niños de 8 hasta 12 años hasta que estén cursando segundo medio tienen la posibilidad de participar en el interescolar de Mitos y Leyendas para las personas que aún no saben lo que es el interescolar es un campeonato de colegios que y la gracia que tiene es que cinco jugadores de Mitos y Leyendas representan a su colegio en un torneo totalmente gratuito organizado por nosotros donde pueden participar por premios para su colegio y para ellos también tenemos para la final nacional que es el 3 de noviembre tenemos para la categoría junior 5 consolas Wii con el juego Wii Sports y para la categoría senior tenemos 5 consolas Xbox 360. Y no solo eso, el colegio que gane va a tener la posibilidad de optar por tres premios muy espectaculares que son un reproductor, un proyector con un con una cámara digital, o sea, con una cámara fotográfica digital, una cámara de video o el cinco computadores para el colegio, que no está ah, para nada mal. Vale. Si sí, ya se aprovechan de pelear por Sonor y responder a su pareja. Eso es muy importante tenemos que las dos últimas fechas en regiones, esto es súper importante para las personas de regiones, tenemos interescolar en La Serena y el Viña del Mar en La Serena tenemos interescolar el 20 de septiembre y es en el Jumbo de La Serena y en el interescolar de Viña del Mar la locación va a ser el Mall Marina Arauco las inscripciones las deben hacer a través de la página www.mil-online.com en el banner sobre eh, eh, interescolar Ahí tienen sí, toda la opción. Planes. Lo único que necesitan, chiquillos, para poder participar es un certificado de alumno regular. Nada más. Recuérdense que la, revisar las bases también porque solamente pueden participar jugadores de segundo medio hacia abajo. ¿ya? Y ahí nosotros también los dividimos por categoría. El formato de juego va a ser el formato imperio y en estas fechas va a estar incluyendo con Incluyendo corsario, de el 20 y el 27. ¿Recuerden? 20 de, de septiembre en La Serena y 27 de septiembre en Viña del Mar vamos a estar nosotros también para que ustedes vayan es totalmente, no olviden, totalmente gratuito lo invitamos ya a participar básicamente eso con eso tenemos noticias. de actividades por lo menos para septiembre, tenemos también, acuérdense, va a salir triada el primero de noviembre va a estar ya o sea, el producto del Kit Corsario también, va a estar disponible pronto ya la próxima semana de estar el nuevo Kit Corsario, viene muy bueno, lo invito a visitar la página para que vean cuáles son los productos y todo y no se olviden, o sea, tenemos un montón de productos nuevos para navidad, así que dígale a sus papás que compren no, bien siete, se tienen que y portar siete. bien y también prontamente tendremos también actividades en la Feria Internacional del Libro de Santiago con están ahí para que claro. se acerquen también las novedades? bueno, esas son las actividades que tenemos para este mes ahora eh, tenemos un tema que es, el, es como el, el, el para cerrar el podcast, nosotros la idea es que tengamos un tema de discusión que podamos discutir también y que ustedes nos puedan dar a través de la respuesta en el foro, de los correos que nos manden, qué opinan de los temas y que también si quieren presentar nuevos temas que nos quieran que nosotros conversemos en el en el podcast, están totalmente bienvenidos. Y el tema de esta semana es el formato no en p Formato no válido. Acá en, en Chile, pero válido sí, en, México. en México. Bueno, eh, ustedes saben, las personas que, que, que están son usuarios frecuentes del foro se pueden dar cuenta que ha habido mucha polémica una polémica más bien de a nivel de jugadores no tanto a nivel de juego organizado respecto a este formato para explicarle a las personas que no sepan el formato no imperio es exactamente igual al formato imperio respecto a las ediciones que tú puedes utilizar pero con dos restricciones muy importantes no puedes tener más de una carta ultra real en tu mazo y no más de tres cartas SP en tu mazo esto hace que por ejemplo que no puedas tener un Ryujin un Henry Morgan un Holandés Errante sí, pues, o, sí, ¿eh? claro,